Eh, un, un condón que raspe, pues a lo mejor es erotiquísimo. Sí, ¿eh? lo los hay, ¿eh? Uy, así <risa> pero no, pelo, hay los, no de cocodrilo. eh No, no, hay los y además los hay como, como con verrugas. <risa> Qué barbaridad. ¿Y había, había rituales de, de seducción amorosas? Eh, pues no, no, aquí te piso, aquí te mato.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 Fíjate, si miramos en la historia ya en tiempos, por ejemplo, medievales el sexo, digamos oficialmente estaba visto como, como un tabú, como algo prohibido pero sin embargo se hacían en muchas prácticas, sobre todo en determinados lugares, en determinados contextos, en donde estaba teóricamente prohibido siempre ha existido eso, se acerca más a lo sexual, lo prohibido y esa relación siempre ha existido Hombre.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 y hay unas representaciones del Papa eh, pues haciendo el acto sexual con prostitutas impresionante. Jolines, eh, fíjate que... era el Papa un... Formoso, claro. O sea, que, que, claro, es y, que era una magosia. práctica habitual en los eh, papas entonces. Eh. Ahora eh, eh, las no, cosas no, han cambiado, en pero entonces mundo. eran... Eh, bueno, eh, sí, siempre ha sido sí, sí en todo el mundo. Otra cosa es que lo admita todo, todo el mundo. no vamos, Efectivamente...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 es más complicado que no se le note. No ¿Por se le... el bulto? Claro, ah. o es sea, a lo que se, se refiere. Que se las refiere. mujeres no tienen una, no, un no comportamiento por, físico. No, no por el deseo, sí, bueno. por la mirada y tal. No, de, vamos, no, claro. Es decir, las mujeres Ella lo dice de, de forma literal. Sí. Vamos, sí. tú date, tú date, tú date cuenta de una Ella habla cosa, de pantalones, bruna. directamente. No, no, yo hablo, no, yo hablo, digamos, de la erección masculina ver, y ya estamos en horario de, de no niños, que... no digas erección, de otra cosa... Empalmado. Ah, ¿Es que, vale. Si quieres Dios que me ponga burra, también puedo. O sea, que ya sabes que a mí no me da ninguna vergüenza. porque claro, es que faltan siete minutos para la una. Se puede, está permitido eso, y no son y te, quiero, te quiero decir con esto que una mujer aguanta 20 y 30 polvos heridos. Un hombre no. Para, eso, hombre? Están, se, se, para se... eso está la Viagra de la antigüedad, que era el, el silfium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 De, de, de, pompa, señoras, de, no, no, de señoras abiertas de piernas y el otro comiendo es un helado, claro. <risa> y vamos, más, que un helado, más que un helado, una hamburguesa calentita. <risa> <risa> Holy, this... mía, y, y luego hay una a cosa ver. que es fundamental. A es ver. decir, las señoras, por ejemplo, iban a, a acostarse con los gladiadores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 y existe también la representación de, de Falos y sí, hay una cosa que es curiosísima y que además en los libros no se define que es una señora dejándose penetrar por un bisonte ¿Qué me es dices? Que ella, sí sí ya existía la zoofilia y luego bueno os puedo hablar de la zoofilia que además de eh, por ejemplo pues la, la reina pacifa de Creta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 está clarísimo, es decir, que estaba normal llevaban además tenían prostitutas en el ejército pero que estaba también la homosexualidad de los ejércitos pero no, la, la falange sagrada tebana era con el amante Lo que aprendemos es eh, siempre contigo Ana María, eh, aprendemos eh sí, más hoy... que os enseñar eh... No lo dudamos. y las eh, cosas eh, que desconocíamos eh, que existían eh, a muchas hay eh, cosas relacionadas con las eh, prácticas sexuales eh, tienen su origen en la historia y nos las has eh, contado esta noche aquí en la Rosa de los Vientos. Ana María Vázquez Hoy, mil gracias, buen verano o buen mes de agosto y tranquilamente cuando queráis sepa, eh, saber del curso en la antigüedad, aquí me tenéis porque tengo una bibliografía impresionante Muy bien, preciosa <risa> Gracias. Un, beso Un beso y buen verano a todos y que estemos todos bien en la próxima, el próximo cuatrimestre sí, Ojalá bien. sea así eso, eso.